Buenas noches, hora 23 minutos de este miércoles, una nueva edición, la número 26 de Boxeo Planeta. Quien te habla, Luis Parpaceli, te da las buenas noches y por supuesto estoy acompañado por mi amigo, que también es un amigo del boxeo. Y por supuesto, preparaditos para desandar un programa con contenido local, nacional e internacional en el rincón azul, en el rincón rojo ya está el árbitro el anunciador dijo cuánto pesa uno cuánto pesa otro y seguramente el palmarés de cada uno se verá a la hora de la verdad esta en es la 88.9 Radio Gran Rosario y Boxeo Planeta te va a saludar mi amigo un hombre que hace 16 años que también hace la práctica del boxeo por supuesto no a nivel profesional pero sí la práctica del boxeo Y yo lo envidio una enormidad Siempre está, 10 puntos físicamente Damián Casilo, muy buenas noches ¿Cómo te va Luis? Eh, bueno, el gusto de comenzar un nuevo programa eh, Boxeo Planeta Aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario eh, Tenemos mucho material para desarrollar En este nuevo programa uh -huh. y, y viene bien nutrido Porque tuvimos mucho, muchos festivales A nivel nacional Y también hay muchas novedades A nivel ...internacional del, del boxeo mundial. Así es, y estuvimos juntos... ...disfrutando de una velada... ...bien organizada... ...con una cantidad enorme de... ...combates a nivel amateur... ...y con un cierre a nivel profesional... ...a toda orquesta disfrutamos y mucho y felicitamos al promotor nacional Freddy Rivero y después vamos a estar detallando quiénes fueron las autoridades y cuáles fueron los combates más sobresalientes de lo que se vio en el Cruciclón y nos vamos a ir metiendo de a poquito en las novedades que tenemos, por ejemplo la consigna de Olimpia Deportes es un clásico en Boxeo Planeta, se incorpora una nueva y tiene que Cuénteme. ver con el apoyo de un obsequio que va a ser Una de las... ¿Qué digo una? La marca más importante a través de la historia de la indumentaria para caballeros. Me refiero a Thompson y Williams. Agradezco en la persona de Aristides Bruno, encargado de local de la calle, la calle Peatonal Córdoba, para ser más precisos, 1060 en Rosario, que va a tener la gentileza, el buen gusto y la delicadeza de decirnos que, por ejemplo, esta noche... Para obsequiar dentro de la línea Sport un jean. Bueno. Otro día será una camisa, otro día será una chomba, otro día será una corbata, un par de gemelos. Ellos van a elegir. Pero se suman a la carpeta publicitaria de Boxeo Planeta de esta manera. Así que ya sabés, si vos querés vestirte bien para un casamiento, para una graduación, para un evento o simplemente... Todos los días necesitas de un saco, de una corbata, de un ambo. ¿Eh? Thomson y William es la alternativa válida. Es gente que sabe y mucho. ¿Eh? Toda medida los arreglos los hacen ellos, así que quédate tranquilo. Las consignas las trae mi amigo Damián Casino, porque tenemos que eh, hacer doble consigna en la noche de hoy. Eh, ah, quiero hacer una referencia, no me quiero olvidar de Puñetazos y Utopías El libro que vamos a recomendar y mucho de Abel Celestino Bailone ¿Mm? Damián, querés comenzar por las consignas, querés comenzar con los titulares, todo tuyo Vamos eh, a dar los medios de comunicación aquí en la 88.9 Luis ¿Cómo no? Eh, te podés comunicar al 424 2769 o nos envías un mensaje de texto al 156 418-262. Y la consigna del día de hoy eh, tiene que ver con un boxeador aquí de la ciudad de Rosario, de tiempos pasados, pero que fue un guerrero, eh, estuvo transitando en la categoría Welter, eh, también eh, estuvo dando mucho que hablar en los Estados Unidos en su época, uh -huh. eh, y nos referimos a Oscar Pita. Oscar Pita. Nada más y nada oh, menos nada, que man. Pita. Y la consigna del día de hoy es el apodo ¿eh? De Oscar Pita ah, Algo sencillo guay. para que te puedas eh, llevar sí, sí, sí. En este caso la colaboración De Thompson y Willen Y aprovecho en mi nombre Luis eh, Agradecerles eh, que sigan Apoyando a Boxeo Planeta bien y, y bueno es una un halago Una caricia para este programa Que, Así es. que tanto trata de ayudar al, al deporte y al boxeo ¿no? Por supuesto, siempre es bueno que adviertan lo que, significa, lo que significa el boxeo dentro del contexto social Y por supuesto agradecemos y mucho Decimos Thompson y Williams, la marca con indumentaria masculina en Argentina más importante Casamientos, graduaciones, línea Sport Thompson y Williams está en Peatonal Córdoba 1060 Comunicate, si tenés el interés por algo en particular, al 447-6400, tarjetas, promociones, de 9 a 20, Thomson y Williams, la alternativa en indumentaria masculina, pero de todas las edades, desde los 14 años en adelante. Eh, Te hago una consulta, es una ayudita. ¿Alguno de los boxeadores argentinos tiene el mismo apodo que ese boxeador tan extraordinario que dicen aquellos que vieron... Fue Pita. Sí, varios boxeadores profesionales Ajá. tienen ese apodo. Bien. Hoy por hoy hay un boxeador, un púgil muy renombrado, próximo a pelear. No y vamos a dar una ayudita seguro. más con un mexicano. Sí, sí. Eh, con esta ayudita seguro que, que vas a estar sabiendo de qué de se, quién trata. se trata. Claro. ¿no? Y, y bueno. Pero queríamos recordar, porque junto a Luis Barbaceli siempre tratamos de, de acordarnos de los viejos pugilistas y que tanto bien le han hecho al boxeo y tan bien parado han dejado el boxeo han dejado el a boxeo. nivel nacional y a nivel internacional también. Seguro. Eh, quiero hacer referencia, Damián, que nos pone en el aire simplemente Aníbal. Y mucho agradecemos eh, el hecho de que esté siempre junto a nosotros. Estar junto a nosotros significa estar junto a Boxeo Planeta. Y te recordamos, www.boxeoplaneta.blogspot.com La alternativa para recrear informativamente hablando todo lo que pasa en el boxeo local, nacional e internacional con muchos comentarios. Ya voy a empezar a meter los míos más seguido. Por ahora, disfrutá de los buenos comentarios de Damián Casino. Bueno, te cuento Luis que... El blog viene muy bien, uh -huh. tiene muchas entradas ¿eh? de, de países. Eh, si se, se, se quiere los lo más, eh, los que es más, los más clásicos en el ámbito, claro, del, en boxeo. El ámbito del boxeo, boxeo es. como es México sí, eh, sí. y en la parte sur de Estados Unidos y España. ¿eh? Todos todo los lo que más entrada tienen en el blog para informarse de todo lo que sucede aquí en la República Argentina y también ten la opción de tener toda la información a nivel también mundial. Es de ahí ese, ese nombre que le hemos puesto, Boxeo Planeta. Bien, eh, quiero enviar un enorme saludo eh, a uno de los más prestigiosos periodistas deportivos que tiene el país, en este caso que está vinculado al boxeo. Eh, en los programas radiales de boxeo a nivel nacional no somos competencia, nos consideramos un aporte a la actividad, un apoyo sostenido a la actividad. Y me refiero a Rinsay en el aire está los días domingos en la colega La Red de Buenos Aires, está muy tarde, casi entrando la madrugada y me refiero a Carlos Irusta, un prestigioso periodista que sabe y mucho, que en esto del boxeo tiene mucho recorrido e indudablemente es una palabra autorizada para dar su opinión, su apreciación y ojalá él o alguien vinculado a su persona este, sepa de, de, de nuestro reconocimiento el de Damián Casino y quien te habla Luis Parpaceli, por supuesto que estamos saludando Damián a todos los muchachos de todos los gimnasios de la ciudad de Rosario y el gran Rosario que siempre se prenden a Boxeo Planeta ¿eh? y son muchos. Te cuento que allá por el año 90 eh, vos mencionaste a Carlos Irusta y tenía un programa de boxeo que se llamaba El Mundo del Boxeo, uh -huh. era transmitido por BCC Cable y era uno de mis programas favoritos allá por La década por de la 90. década del 90. Sí. Así que, bueno Luis, eh, vamos a arrancar con este programa número 26 de sí, Boxeo Planeta. No? Si usted quiere hasta el auspicio y todo. ¿eh? Ah, pero ¿viene con auspicio la sí, cosa? Sí, sí, si usted quiere no hay no, no, ningún problema. No. Usted sabe que eh, tiene ganas que lo auspicie. Pero cómo no, no. Vamos a meterle entonces. La información. El trabajo periodístico de Damián Casino se sostiene en FAS SRL, reconstrucción de neumáticos. Presidente Perón, 7385-525-3502 el teléfono, profesionalidad, capacidad a la hora de resolver problemas, me refiero a FAS, SRL, reconstrucción de neumáticos. Bueno Luis, eh, déjame cortito que saluda a la gente de Puerto Rico que veo que está escuchando el programa en vivo, eh, entrando en www.boxeoplaneta.blogspot.com. También tenés la opción de entrar eh, a la página de la radio www.radiogranrosario.com.ar bueno. y tenés la opción de escuchar sí. Boxeo Planeta desde cualquier parte que te encuentres en vivo. Bien. Eh, los titulares. Los titulares. Justamente hubo mucho. Eh, vos comentaste al comienzo del programa eh, la gran velada que pudimos disfrutar el viernes pasado en el Club Ciclón, aquí de la ciudad de Rosario. Eh, ya vamos a estar. Eh, desarrollando toda esa velada jugosa que tuvo oportunidad de ver eh, la ciudad de Rosario. Eh, también eh, el Canelo Álvarez se consagró campeón, eh, en la categoría Super Welter, versión Consejo Mundial de Boxeo. Eh, el Zab Yuda confirmó que todavía tiene categoría y volvió a conquistar el título del mundo, en, esta, en este caso versión FIB, eh, en la categoría Super Ligero, eh, en esa... ...en esa pelea que, que le ganó a nuestro compatriota eh, Lucas Matiz... Uh -huh. eh, ...se le dio la oportunidad de pelear nuevamente por un título... ...y Sab Yuda no dejó pasar esta oportunidad... ...y ya también estaríamos desarrollando lo que fue ese combate... Eh, ...Javier Maciel por ahí también que ganó muy bien... ...ante un rival como lo es Rubén Siru Acosta. Eh, que estuvo no tuvo una buena noche Pero ya vamos a estar también comentando Los eh, pormenores de esa pelea Porque hubo algunas cositas que se dejaron ver por qué fue la mala performance que tuvo el Ciro Acosta que eh, Tiene un porqué Que ya también aquí en, en el transcurso de Boxeo Planeta En esta edición número 26 pues Te vamos que a estar contando No vi ese combate ¿Se desarrolló la velada en Mar del Plata? En Mar del Plata Eh, eh, sí, sí, eh, el Mar de Plata. Bien, ¿y entonces tenemos nuevo campeón? Nuevo campeón, eh? ya ¿Eh? Eh, la bestia Maciel es el nuevo campeón super bien. mediano, eh, eh, título argentino, estuvo en juego. Bárbaro, porque en principio había otro rival planteado para ese combate, era Ezequiel Maderna. Ezequiel Maderna, pero después se, se volcaron por Maciel porque no sé qué inconveniente había tenido Maderna. Bárbaro. Está bueno porque yo no pude ver ese combate. A veces hay algunas cosas que uno se pierde. Eh, tengo, sí, un resultado de, de Carlos Ojeda Roldán, que ganó por knockout eh, en, en, en dos al tucumano Dani Lobo. Esto fue en Nogoyá, Entre Ríos. Ajá. ¿Eh? Y, bueno, hay otras informaciones que están marcando que eh, se vienen combates interesantes a nivel internacional. Eh, por ejemplo, en Las Vegas, Miguel Ángel Coto, Ricardo Mayorga en Super Welter. Déjame Luis, ¿Eh? Eh, que rectifico la información de la pelea eh, Es eh, Maderna, el el olímpico, Ezequiel el olímpico Maderna Quien conquistó eh, la... Sí, sí, sí, es eh, muy Yo. bien el dato Porque teníamos mala, ma, mala información Es eh, Ezequiel el olímpico Maderna Quien es el nuevo campeón eh, supermedio de título argentino Bien, bien eh, Otra cosa que quería comentarte es, bueno, recordar Eh, lo vamos a hacer en alguna oportunidad con alguna entrevista Con alguien que haya este, vivido al lado de él Experiencias realmente importantes Porque Juan Carlos Tito Lecture eh, Yo lo denominé siempre un campeón sin corona Son tantos los boxeadores que han hablado bien de él Porque los ayudó y mucho a llegar a, a lo más alto del boxeo A nivel nacional Ha sido un hombre tan reconocido Este, como promotor, que estaría bueno que podamos comunicarnos con alguien que nos pueda dar algún perfil, ¿no? De quien fue en su momento Juan Carlos Tito Lecture, un hombre importante en el boxeo. Y bueno, por supuesto, vamos a estar... Sería este, muy interesante de... conseguirlo a Esteban Libera. A Esteban Libera, que es el por solino. hoy, quien, sí, hoy por Así hoy quien es. está manejando eh, el Luna Park. Sí. Eh, si vos estás del otro lado, vas a estar esperando la opinión de Damián Casino, de Luis Parpasoli, de, de Sergio Maravilla Martínez, que se viene en Connecticut, Estados Unidos, en la categoría medianos con Sin Siruc. Y bueno, algo vamos a decir con relación a eso. Eh, si vos... Decí, sí, che, qué cosa. Dan por una cadena de televisión que es poco frecuente conseguir el viernes el festival en Paraná y, y pelea uno de los nuestros. Y bueno, ya vamos a conseguir ese lugar. Yo lo estoy buscando denodadamente. Estoy cerca de una pista para ver a nuestro Sebastián Andrés Luján, que, corregime, es Juan Pablo Lucero el adversario. Juan Pablo Lucero. Juan Pablo Lucero. Eh, también bueno. vamos a estar desarrollando eh, toda la información. De esta velada que se va a desarrollar en el Club Atlético Echagüe de Paraná-Entre Ríos. De Paraná-Entre Ríos. Eh, vamos a ir a la primera pausa musical, pegadito la, la, la carpeta publicitaria, y después cuando venimos comenzamos a, desar a desarrollar lo que vimos en ciclón y nos vamos metiendo a nivel nacional y a nivel internacional de la mano de mi amigo, Damián Casino. Esto es Boxeo Planeta. 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, para vos argentino, mexicano, paraguayo, puertorriqueño, hombre residente en los Estados Unidos, que siempre se prende, se prende a boxeoplaneta.blogspot.com.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 Comunicate con la producción de Boxeo Planeta, directos 424-2769-421-1059. 2025, seguimos aquí en nuestro programa número 26, Boxeo Planeta, aquí en la 889 sí. Radio Gran Rosario. Sí, sí. Y te contamos que Reconstrucción de Neumáticos, aquí en la Ciudad de Rosario, es FAS SRL. Los podés ver en Presidente Perón, 7385. Sí. Su teléfono es 525-3502, aquí en la Ciudad de Rosario, FAS SRL. Todo lo que quieras recapar de tus cubiertas lo podés hacer en FAS SRL, Reconstrucción de Neumáticos. Seguimos, Luis, con nuestro programa número 26. Así es. Sigue adelante Boxeo Planeta. Bueno. Eh, el agradecimiento a, a la gente de Thomson y Williams... ...que ha mejor, decidido ¿no? apoyar este emprendimiento... ...que junto a Luis Parpacelli eh, decidimos realizar... ...apoyando este deporte tan noble como es el boxeo. Hablamos de que en el caso particular de Thompson y Williams... ...hay que llegarse a la peatonal Córdoba. ¿eh? Es el local exclusivo que apoya el boxeo. Es decir... Si vos sos entrenador, boxeador, familiar de un boxeador, eh, decís, qué sé yo, eh, yo soy este, el, el Rottweiler, por ejemplo, eh, Barbosa, eh, Sebastián Luján, Luciano Ploner, eh, Enrique Sánchez, eh, Freddy Rivero, vos te identificás, en eh, la gente de Thompson y William en Peatonal Córdoba, 1060, 1060, entre Sarmiento y San Martín, te identificás porque hay una tensión, hay un descuento para, para el hombre del boxeo. ¿eh? ¿Querés que nos metamos en ciclón? Sí, déjame que recuerdo la consigna del día de hoy para la prenda de Thompson y Williams, como bien vos sí, decías. Sí. Eh, Oscar Pita, oh. queremos saber cómo se lo apodaba a este gran gladiador eh, que supo pelear entre los años 51 y 57. ¿eh? Eh, hizo muchísimas peleas en el Estadio Luna Par. Eh, también ah, estuvo combatiendo en Estados Unidos. Figura grande del boxeo eh, argentino. Fue campeón argentino Welter, uh -huh. ganando por puntos a Alfonso Moreno en el Luna Lunapar el 26 de diciembre de 1953. Título que dejara vacante a Amelio Piceda, justamente también sí, aquí sí. de la ciudad de Rosario. Eh, como decía, incurrió en Estados Unidos por los años 55. Y se retiró definitivamente de los cuadriláteros un 3 de mayo de 1957. Te recordamos que la consigna de hoy es ¿Cuál es el apodo de Oscar Pita? Muy bien. Seguimos con, con más información, Luis. Con más información. El último viernes 4, velada en el Club Ciclón, allí en la calle Saavedra al 600. Oh, y qué velada. Eh, una muy linda velada. Eh, queremos destacar que fue fiscalizada por la Asociación santafecina de Boxeo. ¿Cómo viste eh, la fiscalización? Eh, me, ¿Las autoridades? Me pareció satisfactoria eh, desde todo punto de vista. Bueno, eso es muy bueno. Eh, ¿eh? Y además predispuesta a dar la información. Eh, esto lo, lo recalco porque el señor Héctor Vergara, presidente... ¿Eh? estuvo eh, supervisando como corresponde eh, todo lo vinculado a la velada eh, una muy linda noticia que fue la locución oficial a cargo de Vanessa Salinas un muy buen trabajo una dama, una, dama, una, dama, una, dama, una, dama, una chica jovencita bueno. Bueno. un muy buen trabajo de Juan José López en el arbitraje, en, en, en, en, en, en el subirse al cuadrilátero para trabajar como corresponde, tuvo dos o tres cositas que lo había hablar con Juan José, fue muy bueno. Los jurados fueron Julio Massa, Sergio eh, Luz Agarraga y Claudio Pacín. El médico, un abrazo grande para el doctor Daniel Alcaín, con quien vamos a charlar en algún momento. Eh, el triunfo de Lucas Toledo sobre José Carvajal. Eh, me gustó Mariano Aranda, dentro de los amateurs, del Iron Luján Boxing Club. Eh, también, por supuesto, eh, estuve muy, muy de acuerdo con que una pelea atrayente fue la del Chino Barrios, del Iron Luján, Con Alejandro Daniel Cejas del Luciano Ploner, yo tenía una pequeña lucecita para Alejandro Cejas, pero el empate no le cae nada mal. Sí, Fue una me... pelea realmente interesantísima con chicos que, Chico que tienen condición. Un empate estaba bien. ¿eh? Un empate estaba. Un empate bien. estaba bien. Y después qué vimos, después vimos exhibiciones, eh, había mucho público, estuvo eh, César Bolic y Carlos Rivas, eh, gente de la Ferrara también presente. Ganó Rivas por decisión unánime. Este, bueno, eh, vimos a, a Mariana González con Diana Brest, también en un combate por demás de interesante. Eh, a ver, ¿qué podemos destacar? Eh, en, en femenino, Silvina Martínez, le ganó a Noelia Gutiérrez del Niarón decisión unánime. Eh, estas son... Ah, se presentó en una pelea sin decisión, más que nada en exhibición. exhibición sí. Claro. Eh, la cobra Brian Sarza. 17 años, 52 peleas de amateurs. Es el hijo de aquel exboxeador interesantísimo que fue Rogelio Sarza, y lo hizo con Juan Manuel es alto, veloz, se desplaza muy bien, camina bien el ring cambia las guardias, esto me lo marcaste vos con mucha facilidad, tiene brazos largos este, tiene un buen desplazamiento eh, sí, es ya, promesa ya para trascender eh, a nivel Seguro. y después vino la de Mini Moscas la de Mini Moscas, Qué linda pelea Qué pelea, Luisón? entre Ricardo Lemos y el Gallito Jiménez eh, 59 y medio, 58 y medio las tres tarjetas para la decisión unánime de una pelea por demás interesante vos qué opinas? Eh, sí Luis, me pareció que hubo una, una clara ventaja de, de Jiménez eh, Ángel Jiménez eh, hizo una pelea muy inteligente eh, Trabajando muy bien en los primeros rounds eh, Con más velocidad, con un muy buen juego de piernas Quizás eh, le faltó un poquito de resto para poder eh, sobrellevar ese primer momento bueno que tuvo Eh, cuando empezó a quedarse un poquito sin piernas eh, Dejó venir un poquito más a, a este boxeador eh, Lemos Que también dejó todo sobre el ring, Guapo, eh Pero eh, estaba un poquito más lento Y uh -huh. si se quiere que Jiménez Y Jiménez aprovechó con picardía esa velocidad que él tiene Entraba y salía Entraba y salía en, en ningún momento eh, se prendió al golpe por golpe uh -huh. eh, Hizo una pelea Jiménez muy inteligente Eh, saliendo a los Chico laterales Lemos eh. No, no le supo encontrar eh, Los espacios para Para meterse y trabajar en la corta Si bien en algunos momentos claro. Jiménez eh, Se quedaba estático Porque claro, eh, sobrellevar esa, Ese trajín que Jiménez le, le pone Al, al boxeo eh, Hay que estar muy bien De aire, muy bien de fondo Como se dice en el boxeo Para poder en los últimos rounds seguir moviéndose eh, Se tomó <coughs> algunos rounds eh, Que quedó más que aprovechó Ricardo Lemos para descargar eh, todos sus mejores golpes, pero que no hicieron mella en la humanidad de Ángel El Gallito Jiménez, uh -huh. quien eh, se quedó con este combate. Sí, sí, sí. Eh. Además, este, quiero señalar que entre la primera y segunda vuelta, una advertencia de Juan José López por una incorrección que se había cometido en la primera vuelta, como diciendo, muchachos, aquí el que manda soy yo y les pido este, la mayor corrección posible. Por eso yo a veces los arbitrajes los observo, como vos también, Damián, y nos damos cuenta cuando un árbitro está realmente concentrado y haciendo su trabajo con total profesionalidad. Sí, seguro que también el árbitro hizo un muy buen trabajo uh -huh. eh, apoyando sí. a estos dos púgiles que dejaron todo al rival del ring y próximamente, eh, según nos decía el promotor Rivero, el que sí. estuvo a cargo de la muy buena organización de Enciclón, que van a estar peleando a 10 rounds eh, alrededor del 27, 28 de este mes sí. eh, por el título Rosarino. Así que ah, vamos a vuelta, tener eh, va a plato, de nuevo ¿sí? esta pelea sí, sí. Que, que en verdad dejó un muy buen, una muy buena imagen de los dos deportistas. Como broche de oro, cuando no hay fútbol, se llenó, ciclón, se llenó todo ámbito de divertimiento, de cada uno eligió lo suyo. Muy buena concurrencia. Realmente muy buena concurrencia. Bueno Luis, Bien. Eh, te recordamos eh, los medios de comunicación Aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario Se van sumándose eh, Boxeoplaneta.blogspot.com Es el lugar donde podés tener toda la información De lo ocurrido a nivel nacional e internacional ...de este apasionante deporte que es el boxeo. Y la consigna tiene, eh, en primer lugar, el primer premio... ...es la remera Gentileza de Olimpia Deportes. El abrazo para Gustavo y para Walter y para toda su gente... ...que siempre suman y mucho, allá en la calle Mendoza al 1028. Olimpia Deportes, la remera eh, de, de, de la empresa de Casa de Deportes. Y por supuesto, eh, el, el segundo, el que también acierte... ...tiene que ver con la prenda, el jean de Thompson y Williams. Eh. Muy buena la terminación de las últimas piezas que hizo Olimpia Deportes. Sí. Unas remeras, Luis, sí. unos logos. Eh, y bueno, uno se sorprende y cuando... ¿La, la última la... la viste la negra, Luis? Eh, no, porque la mía se la llevó mi hijo y la negra no la, no la pude disfrutar. Bueno, ya vas no. a tener la tuya seguro. Bien. Eh, entonces, eh, también te repetía que podés enviarnos un mensaje de texto al 156-418-262 y nos mandás la consigna del día de hoy que es, Así es. cuál es el apodo de Oscar Pita como lo hizo Víctor, como lo hizo Gonzalo, como lo hizo Luis, como lo hace. Aquí me anota Aníbal, como nos ayuda Aníbal Rodolfo Cañete, ¿eh? ah, que acierta, Roli, Roli. ¿eh? acierta en, la, en, en el, el apodo, en el apodo ¿eh? de Oscar Pita. Bueno, eh, se viene, eh, Yo, decime, eh, seguimos eh, con la información, que uh -huh. es mucha. Eh, cortito te cuento que el Canelo Álvarez se consagró, como decíamos al comienzo del programa, campeón. Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo eh, venciendo por decisión unánime al británico Matthew Hatton en la noche del sábado en el Honda Center de Anaheim, California, Estados Unidos uh -huh. un regalito como lo titulé en el blog del Consejo Mundial de sí. Boxeo eh, colocándole a Matthew Hatton en esta pelea eliminatoria eh, a título del mundo cuando Hatton... Eh, ...no estaba prácticamente en los planes de nadie... Eh, ...hay muchos boxeadores de mucha mejor talla que, que Matthew Hatton... ...como Alfredo Angulo... ...bueno, hay una serie de boxeadores de primer nivel... ...que podrían haberle hecho muchísimo más pelea al Canelo... ...pero bueno, esta gente del Consejo Mundial de Boxeo... Eh, ...están radicados en, en México... ...y bueno, ellos querían tener un campeón mexicano... ...para las élites sí. de, de su organización pero que no le hacen muy bien al boxeo porque la gente que le gusta este deporte sabe apreciar esto no y tenga se duda da cuenta ¿eh? Okay. Eh, como la carrera también que le están eh, haciendo fácil a Julito uh -huh. Chávez también eh, no no no aporta mucho a esto los boxeadores tienen que ganar ese ese campeonato pero Con, ...con el sudor y con la fuerza de trabajar en un gimnasio... ...y con la esgrima no boxística. Con, ah, así es... ...y con esa técnica que tiene que tener... Sí. ...y con todo lo que tiene que tener un verdadero campeón del mundo... ...cuando sí, se va señora. a buscar un campeonato del mundo, bueno... ...hay que ganárselo... ...en este caso... ...se le van allanando los caminos a estos boxeadores... ...para que puedan ser campeón del mundo... ...en este caso también uh -huh. a Julio Chávez... ...se le está allanando el camino... ...y va a tener eh, su chance ante Sebastián Esbic en ...en la categoría sí, mediano... ¿Eh? Por el Consejo Mundial de Boxeo Título que le sacaron a nuestro compatriota Sergio Maravilla Martínez sí, Declarándolo campeón emérito En categoría mediano Del Consejo Mundial de Boxeo Hoy sí. por hoy Sergio Martínez va a estar peleando Por el título eh, Diamante Ante Sergei Sinceruk Otro título agregado ¿eh? Lo declararon campeón sí, emérito sí, sí, Ahora sí, va a pelear por el título Diamante Del Consejo sí. Mundial de Boxeo sí. Bueno, una una falta de respeto ah, a, los otros, a, lo que, eh. a los que hicieron toda una carrera para llegar a un campeonato del mundo y ya la gente pierde esto no se sabe, no saben diferenciar cuál es el verdadero campeón porque como, ¿Es, eh, es Vic el campeón del mundo, es Sergio Maravilla Martínez, es Julito César eh, Chávez. De cualquier manera los campeones los termina designando a la gente que es lo que más importa la gente es la que marca cuál es la figura al margen de si es campeón o no es campeón es el que saca el boleto o el ticket para ir al estadio o para encender el, el televisor y decir esta noche lo veo a fulano de tal. Bueno, entonces, ¿Sí? eh, como decíamos Luis, tras 12 episodios que el Canelo Álvarez se, se consagró campeón eh, mundial, eh, versión Consejo Mundial de en la categoría Superwelter, eh, en las tarjetas se eh, explayaron los jueces con 119, 108, las tres tarjetas calcadas, todas a favor del Canelo Álvarez, quien por esta tarjeta vemos que ganó prácticamente todos los rounds. Muy bien, presento información? esta información, Thompson y Williams, la marca en indumentaria masculina en la Argentina desde siempre, casamientos, graduaciones, línea Sport, Thomson y Williams, Peatonal Córdoba, 1060, teléfono 447-6400, tarjetas y promociones especiales para el ambiente del boxeo, por supuesto que sí, Thomson y Williams, en Peatonal Córdoba, 1060. Bueno, saludo a la gente de Badajoz, España, que están escuchando el programa en vivo. Eh, también a la gente de Granada y Girona, eh, en, en España, que, que vemos que entraron en el blog y están escuchando nuestro programa Boxeo Planeta, aquí desde la ciudad de Rosario, Así provincia es. de Santa Fe, República Argentina, hoy miércoles 9 de marzo. Eh, Así es, de 2011. 20 40 casi minutos Así es. desde la 88.9 Radio Gran Rosario junto a Luis Barbacel, y tratamos de desandar este camino que es tan apasionante como lo es el boxeo cuando decimos España decimos la gratitud enorme por tantos compatriotas que residen y trabajan allí en toda España y por supuesto es el hogar actual de Sergio Maravilla Martínez ¿eh? considerado uno de los más grandes boxeadores de la actualidad en el planeta boxeo en boxeo planeta Dice estar en perfectas condiciones... Sergio Maravilla Martínez... Uh -huh. En vistas a esta pelea con... Sergei Sinceruk... Sinceruk también... Eh, eh, bueno, declaró lo suyo... Dijo que esta es la oportunidad de su vida... Seguramente que sí... Porque es un boxeador que no ha trascendido... En los Estados Unidos... Y hoy por hoy tiene la oportunidad... De presentarse en la meca... Del boxeo mundial... Como lo es Estados Unidos... Y... Dice estar... Dice, dice ya tener la fórmula... Para ganarla nuestro Sergio Maravilla Martínez, no bueno, mejor para él. Eh, ¿se la tiene? Difícil, según Maravilla Martínez, esta es su mejor preparación en toda su carrera. Y cuando Maravilla Martínez hace esas afirmaciones, eh, sabemos que lo dice y lo dice con conocimiento de causa. Eh, no es sí, un hombre no. que vaya a hacer declaraciones eh, sí, sin sentido. Sin sentido. Eh, seguramente sí. que se ha preparado como nunca. Bueno, Luis, seguimos con la información. Eh, como decíamos eh, en, en el principio del programa, Sab Yuda confirmó que todavía tiene categoría y se volvió a consagrar eh, campeón del mundo, eh, conquistando el título vacante superligero avalado por la Federación Internacional de Boxeo uh -huh. FIB. Oportunidad que le surgiera luego de ganar en fallo discutido ante nuestro Lucas Matiz. Eh, Yuda se coronó luego de derrotar por Knockout técnico en siete asaltos a Kaiser Mabusa. Este sábado por la noche en el combate estelar de la cartelera que fue organizada en el Prudential Center de eh, Network en Nueva Jersey, Estados Unidos. Bien. Eh, estuve, tuve la oportunidad de ver esa pelea. Eh, ganó muy bien esa juda. Eh, lo tocó. Lo tomó con una izquierda cortita. Eh, hacía rato que no veía una mano. Eh, tan escurridiza, tan rara. Eh, y que con tanto, da con tanto efecto y tanto daño fue una un swing cortito al mentón que lo dejó knockout, eh parado sí, eh, sí. cayó entre las cuerdas se logró incorporar pero estaba muy mal el árbitro le dio la cuenta eh, le dio el pase pero el boxeador no estaba, no estaba del todo recuperado pero bueno en una pelea de campeonato del mundo siempre los árbitros si no están tan mal le trata de dar una, un pase más uh -huh. una oportunidad más, pero Zabjuda se fue a sacarlo por nocaut. lanzando golpes desde todos los ángulos y bueno, intervino el árbitro muy correctamente uh -huh. eh, para que no haya bueno, daño en la humanidad del boxeador eh, Kaiser Mabusa quien no tenía reacción y dejó el título en manos de Zabjuda eh, este título versión FIB en la categoría super ligero Y Sabjuda eh, mejoró su récord a 41-6 con 28 knockouts, mientras que Smabusa cayó a un récord de 23-8-3 con 14 knockouts. Podría estar festejando nuestra Lucas Matisse porque esa pelea la tendría que haber... La tendría, sí. Eh, la tendría que haber hecho sí, él porque Sin duda. en ese fallo, muchachos, que le robaron la pelea allá en sí. Estados Unidos, que hasta el mismísimo Oscar de la Hoya dijo... Uh -huh que le robaron la pelea y que, que Lucas Matisse va a tener su oportunidad. Eh, un poquito de paciencia para nuestro querido Lucas Matisse, ya va a tener su oportunidad y seguramente vamos a tener otro campeón del mundo. Eh, seguimos recordando que si en alguna oportunidad pasás por alguna librería y querés eh, disfrutar de un muy buen libro, eh, de puñetazos y utopía, Abel Celestino Bailone. ¿eh? Un, una realmente... Eh, exposición de, de lo que es el boxeo, lo que es su vida, su trayectoria Y todas sus vivencias ¿eh? De, eh, de un, una, un boxeador de categoría medio pesado Que obtuvo el título allá por el 12 de mayo del 78 Fue campeón argentino ganándole a Ramón Serrezuela Y que defendió el título en cinco oportunidades, oportunidades Llenando varios, varias veces el estadio Luna Park Allí en Corrientes y Bullar Esto es boxeo planeta Aquí en el 88-9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. También. Seguimos con más información, Luis. Sí, cómo no. Eh, llegó el retador de Omar Narváez, ya se encuentra aquí en la República Argentina, el mexicano Miguel eh, Miquel Román. Así es. Eh, y al final... Lo primero de... que dijo, van a seré una locomotora, sí. dijo. Ah, bueno. No, viene con, con muchas ganas el, el boxeador eh, mexicano. Eh, no viene con muchas ganas, de digamos, de... de, de, de... De, de ser este un partener y nada no, más. No, no, no, no. O sea, a como no hay, no, es, no hay ninguna seda, digamos. Y eres el peleador originario de sí. Ciudad Juárez, nada más y sí. nada menos México, sí. que, que tienen ese, los de Ciudad Juárez, tienen un plus más arriba del ring. Sí, sí. Si se quiere, bueno, dejan hasta... Sería el pic, es difícil el, decirlo, pero dejan hasta la vida. El, picantos, el picante seda. Eh, en declaraciones dijo que está listo <coughs> para el duelo del próximo sábado en Mendoza. Donde intentará derrocar a nuestro campeón Omar Andrés Narváez, uh -huh. boxeador que ya se eh, pidió que, que los jueces sean imparciales. Es uh -huh. decir que ya la Organización Mundial de Boxeo eh, bueno ya tiene todas las autoridades y van a ser imparciales porque no quieren que haya... Si van a los puntos, claro. no quieren que haya fallos localistas. Uh -huh. Y bueno, está muy bien, está muy bien ese esa decisión de, de la OMB de tomar eh, jueces imparciales y que bueno, que gane el mejor. De cualquier manera, mí me, creo, a mí me intriga, que a, mí, a, a mí me, me intriga este muchacho si es verdaderamente una locomotora deberá serlo 100% porque tendrá que encontrarlo, Marín Narváez. Tendrá que encontrarlo, Omar Narváez tiene dentro de lo que es el mecanismo defensivo un visteo, un barrido, una capacidad para las palancas, eh, para hacer cintura realmente notable, ¿eh? Eh, yo sí, creo sí, que sí. puede llegar a aprenderlo este muchacho, sin duda, nadie es imbatible, pero como viene Omar Andrés Narváez de menor a mayor en cada uno de sus combates, donde incluso psicológicamente los, los neutraliza, deberá ser muy bueno este muchacho. Bueno Luis, eh, eh. vamos con la información también de lo que fue la velada en Mar del Plata. ¿Cómo no? Eh, hacemos lo de Mar del Plata, después vamos a una pausa... ...y venimos con lo que tiene que ver con el boxeo femenino... ...porque hay tres peleas que ya tienen fecha. Oh, sí, bueno. eh, te cuento rapidito entonces lo que fue la pelea en Mar del Plata... ...en que Ezequiel Maderna le ganó en decisión unánime tras 10 asaltos... ...a Rubén Siru Acosta, una Acosta que, bueno, que estuvo muy confuso... Eh, muy duditativo no, no, no hizo mucho Luis eh, no se, sabe noche, que, se sabe que no había tenido no hace mucho eh, algún problemita personal Ajá. que lo desconcentró de la preparación sí. y se notó arriba del ring porque estaba eh, muy, muy ido muy, no estaba concentrado enfocado en la pelea sí, sí. y en cambio Ezequiel Maderna aprovechó con frialdad trabajó desde afuera Eh, muy bien Ezequiel Maderna con. Bien. bueno, no tiene una, una gran campaña en el profesionalismo, sí viene invicto, pero no Ajá. tiene grandes, mm, grandes nombres en su récord, sin embargo eh, las puntuaciones de los jurados eh, coincidieron en que eh, hubiera un nuevo campeón en la categoría supermedio, ese bien. título tan preciado que en la época de los años 50 y 60 era el título argentino que hoy por hoy, bueno, hay boxeadores que han, que han llegado a campeonatos latinos, eh, campeonatos internacionales y todavía no han logrado ese preciado cinturón que es el título argentino. ¿eh? Ese, ese título que era que era tan importante allá por la década del 40, claro. 50. Sí, sí. Eh, Ezequiel Maderna se quedó con el cinturón supermedio, eh, con las puntuaciones 98, 93, 99, 93 y medio, y 98, 95 y medio, todas para Ezequiel Maderna. ¿Fue eh, pues, Estela el árbitro? Yo creo que tengo anotado por ahí que sí. El árbitro no lo tengo, pero si vos me. me sí, firmás... sí yo creo, creo sí, que es, sí. creo que bueno. es Estela, eh. Creo que ha sido Estela, que es uno de los mejores árbitros. También eh, en la misma velada, Guido Pito sí. le ganó por descalificación eh, tras seis asaltos a Arnaldo Neri Benítez, uh -huh. en categoría medianos, eh, a seis vueltas. Benítez con una una mala actitud prepió al, al árbitro. Eh, no sé, cerraron Benítez porque siempre ha hecho, se ha comportado bien arriba del ring pero en esto de, de no poder desarrollar uh -huh. su boxeo de arriba del ring... con impotencia, eh, prepió al árbitro, lo empujó... y bueno, estuvo muy bien descalificado. Eh, también Oscar eh, Coquito Núñez... Eh, ganó en decisión unánime a Ramón de la Cruzena. Las tarjetas eh, fueron 58, 55 y medio, 57, 56... y 59, 56 y medio, todas para Oscar eh, Coquito Núñez... en categoría Welter... Eh, Mónica Galeano empató con Noelia Rojo. Y por último, Alendré, Alexandre Batista le ganó en decisión unánime tras cuatro saltos a Adelcides Benítez. Toda esta velada se desarrolló en Mar del Plata. Bien. Eh, vamos a ir a una pausa musical y por supuesto después también a, a lo que tiene que ver con el aspecto comercial. Volvemos, vamos a dar eh, lo que viene a nivel general. Tengo aquí tres fechas vinculadas al boxeo femenino. Eh, reiteramos, agradecemos muchísimo a todos quienes están comunicando telefónicamente y vía mensajito para eh, la remera Gentileza de Olimpia Deportes. ¿Eh? de calle Mendoza 1028, y por supuesto a la gentileza de la gente de Thompson y Williams, peatonal Córdoba 1060, un abrazo grande a su encargado Aristides Bruno, eh, que es quien nos apoya también en este pequeño gran mundo que es el boxeo. En la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Sí, también Ya tenemos el ganador, Luis. ¿eh? Cuando venimos de los comerciales vamos a el, dar el nombre. Él o los. Él. ¿El ganador? El ganador. Bueno, muy bien. Eh, adelante, Aníbal. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. En Zona Sur, agente oficial vigía es...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 Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059. Seguimos en Boxeo Planeta en nuestra edición número 26. Eh, ya tenemos el ganador de la remera de Olimpia Deportes. Muy ¿Sí? bien. Roli, Rodolfo Cañete, te ganaste... La remera con la respuesta correcta, el, el apodo de Oscar Pita era el Chino Pita. El Chino había, Pita lo habíamos dado fácil. ¿eh? Como Marco siempre, pues, como sí, Car. Sí, no, lo, lo que, que pasa es que. seguro, es... bueno, Marco, la René, el Chino fácil. Maidana debe haber sido quien recordó este, eh, a Oscar el Chino Pita a toda su gente, a quienes lo conocieron, a quienes lo vieron el abrazo grande, el reconocimiento por ese granito de arena de oro que realmente aportó no solamente para el deporte local, sino para el deporte nacional. Bueno, la y alegría eh... que la gane Rodolfo Cañete Roli, que es un, un chico que siempre está apoyando a los boxeadores ayudando en los rincones. Un abrazo a, grande Roli, ¿eh? a Rubén Riani. ¿Eh? Eh, saludo y gracias por estar apoyando Boxeo Planeta no más. A... El abrazo siempre para toda la gente De los gimnasios Al Iron Luján, al Niaró, al a La Fogar Al de Luciano todos. Ploner ¿eh? Eh, Decime, eh, yo tengo acá Es una ganadora ¿eh? Esta persona debe estar vinculada a alguien Que está con el tema del boxeo Y le dijeron, decilo vos Guadalupe de Villa Gobernador Galvez se lleva El premio Gentileza de Thomson y William Peatonal Córdoba 1060 que tanto agradecemos en la persona de Aristides Bruno. Llegate, llegate. Si tenés un casamiento, si tenés una graduación, si tenés un cumpleaños, un evento, eh, realmente el asesoramiento profesional de Thomson y William vale la pena, allí en Peatonal Córdoba 1060 entre Sarmiento y San Martín. Rapidito te voy diciendo, Damián, antes que me olvide. Fernanda Alegre con un récord de 8-1-1, 4 nocaut, superligero OMB ante la colombiana Diana Ayala 9-4-3-5 nocaut al 11 de marzo en Lomas de Zamora. Es día viernes y lo transmite Tise. Bueno. Una semana más tarde en San Martín Mendoza, Jessica Marcos 16-0, no. sí, sí. Sin nocaut, arriesga el supergallo interino OMB ante la mexicana Fridy González que viene con un palmarés medio para atrás, 6-7-1 con dos knockouts. Y el 23 de marzo, Carolina Duer, la porteña, que tiene 7-3 un knockout en Villa Ángela, Chaco va a defender la corona Super Mosca, OMB, ante la francesa Aziza Oubaita. Ah, qué nombre. ¿Eh? Y debe tener alguna mezcla oriental o algo por el estilo. Es ya veterana, tiene 39 años, con un récord de 10-2 y 1 y 4 eh, por la vía rápida. Esto, bueno, Luis, sí. eh, te cuento que Sebastián Airon Luján se va a estar representando este próximo viernes en el Club Atlético Echagüe de Paraná, eh, en Entre Ríos. Eh, esta pelea vas a tener oportunidad de verla a través de DirecTV Sport, en Ajá. el canal 610 de sí. DirecTV. Eh, bueno, en la en la categoría Welter va a estar defendiendo... Eh, Sebastián Luján que está séptimo en la Asociación Mundial de Boxeo y séptimo también en la Organización Mundial de Boxeo. Está muy bien rankeado. Próximo seguramente a tener una nueva chance de título del mundo. Esta vez estará eh, defendiendo su título latino versión Consejo Mundial de Boxeo frente al fuerte peleador platense Juan Pablo Lucero. Eh, esta cartelera está denominada Carnaval de Campeones Va a estar organizada uh -huh. por Arano Box eh, En la pelea de fondo va a estar presentándose Ulises Cloroformo López eh, De Entre Ríos eh, eh, Campeón argentino y sudamericano Super Welter Y va a estar enfrentándose a un, un boxeador que yo pensé que estaba retirado Pero nuevamente está en actividad Como actividad. es eh, Wilfredo, el verdugo Vilches Hasta vos ah, tenés sí, va a estar enfrentando a Ulises Cloroformo López. Me parece que no hay equivalencia en esta pelea por, y sí, a por, tener, por la inactividad justamente sí, sí, y seguro. los malos resultados que tuvo Wilfredo Vilches la, en la última etapa de su carrera. Eh, pero bueno, va a estar eh, retomando el hombre de La Pampa, ex campeón sudamericano. Esto va a ser a 12 rounds y va a estar en juego el título sudamericano superwelter. Eh, también se va a estar presentando Víctor Hugo Huracán velázquez eh, Con Miguel eh, César Barrio Nuevo eh, Diógenes Totinto eh, Canuedo Va a estar enfrentando a Jonathan Ramón Martínez eh, De Paraná en categoría Gallo a 4 rounds Y vamos a también tener una pelea importante Entre Luis Emanuel eh, Cusolito, Invicto que va a estar combatiendo con Miguel Antonio Zambuesa. Esto va a ser eh, este viernes Ajá. 11 de marzo en el Club Atlético Chahue de Paraná, eh, provincia de Entre Ríos. Va a estar televisado a partir de las 21 horas... Eh... Por sí. DirecTV, Canal 610 No, de algún lado lo vamos a ver ¿no? ¿Sí? tenemos que conseguir? Que conseguir? TV, ¿Dónde sí. vamos a ir, Luis? A mí me dijeron que en el Bar Clásico Lo vamos a mencionar, vamos a hacer un chivo Me dijeron que en el Cairo puede haber DirecTV Ah, bueno ¿Eh? Deberíamos acercarnos quieren, al Cairo Y que quieran ver, ver el boxeo Y que y quieran. quieran ver el boxeo Y bueno, lo, lo intentaremos Saludor. vamos a ver. Eh, Jonathan Barros con Román se viene Sí, no nos olvidamos Jonathan Barros, el mendocino eh, Con Román se viene eh, Es tan abundante el material Sí, Luis ¿eh? Eh... Eh, Vamos hablando de a poquito vamos Si los oyentes a poquito. pudieran ver sí. eh, La, la les mesa de información 88.9 Y, bueno. 9, y sí. bueno. Hay papeles por todos lados. Yo soy medio desprolijo. No. Pero Baseli pero... tiene todo ordenadito, la libreta. No, no vas, no, creer, dado, no vas a creer, no eh... vas a creer. Vamos a hacer lo siguiente en los poquitos minutos que faltan. Si sos boxeador y querés llegar, te pido una gauchada. Hacé del gimnasio tu segundo hogar. Agradecemos y mucho a FAS, SRL Reconstrucción de Neumáticos, Presidente Perón, 7385. Comunicate para cualquier consulta de interés, 525-3502. Brollo, representaciones, vigía en Rosario, primer nivel. Olimpia Deportes, en Mendoza 1028, sin duda alguna la alternativa de quienes apoyan al boxeo se merecen que lo vayas a comprarle. Y por supuesto, el advenimiento, la gratitud, la bienvenida a Thomson y Williams, la marca en indumentaria masculina en Argentina de todos los tiempos. Allí en Peatonal Córdoba, 1060, 447, 6400, vestite bien, ya sea con ambos, con trajes, con gabanes, con sobre sobretodos, con pilotos, con buenas camisas, corbatas o con la línea Sport. Eh, Damián Casino, diga lo que tenga que decir. Ya sé, no, no me vas a decir las veladas de, de México, Puerto Rico, Colombia, que no tenemos tiempo, no, no es ¿vale? No. Eh. Eh, cortito, digo que Vladimir Clisco... Eh, ya tiene confirmada su pelea con David Hage eh, bueno, tras numerosos tiros y aflojes el duelo unificatorio entre los campeones completos FIP y OMB el ucraniano Vladimir Klitschko eh, estará enfrentando al inglés David Hage será una, una pelea de pesos pesados y la fecha elegida es el 25 de junio o el 2 de julio todavía no, no está confirmado pero ya están eh, los contratos firmados para que se enfrenten Falta definir solamente eh, la fecha. Y hoy por hoy que el, los pesos pesados están tan... No hay, no hay una figura... Sí, sí, están venidos a menos. Sí, no sí, hay sí, una figura... Sea, que, eh, excluyente, que, está, que llame que la atención. que, que Bueno, rapidito, eh, Entonces, como decíamos, eh, el mexicano Miguel Mickey Román va a estar enfrentando uh -huh. a, a Jonathan Barros. Pelea dificilísima, Luis. Eh, pero bueno... Jonathan Barros dice que está muy contento con esta oportunidad que le consiguió Osvaldo Rivero eh, de traerle un, un boxeador de primera línea porque justamente, bueno, él quiere codearse y pelear con los mejores porque con los mejores. es ahí donde, bueno, se puede trascender o quedar en el camino, son los riesgos que se toman, pero... Eh, cuidado cuando se hace Se gana uno muy bueno eh, Lo que viene también es muy bueno Bien. Entonces eh, el apoyo aquí de Boxeo Planeta Para todos los boxeadores Que, que hoy por hoy tengan la oportunidad De disputar eh, y defender eh, eh, Su título Eh, por supuesto, y el deseo ferviente para Sebastián Andrés Luján y su combate en el festival del próximo viernes, y a todos, a todos sin exclusión a todos los gimnasios de la ciudad de Rosario, eh, siempre dispuestos para recibir la gacetilla o alguna inquietud. Esto es para apoyar el boxeo, y por supuesto hay que hacerlo bien y de manera profesional. Y me dijo Freddy Rivero al pasar, y estaba Damián Casino al lado, eh, más responsabilidad a los boxeadores hay que llegar a tiempo, hay que tranquilizar a los promotores, así como los defendemos, porque lo más importante que él tiene el boxeo es el boxeador, también les pedimos seriedad, profesionalidad y puntualidad para cumplir con los compromisos contraídos. ¿Está de acuerdo usted, amigo? Pero de acuerdo totalmente... Y Aníbal, como siempre, a la sí. sueño, nos va a echar, algún bueno, día nos saca pero, del aire. No, lo que pasa ¿cuándo? es que Aníbal se pone mal, quiere que nos vayamos porque sabe que él se tiene que quedar nosotros nos vamos a tomar una cerveza. Uy, bueno. una cervecita. Eh, el abrazo grande, esto es Boxeo Planeta y fue una nueva edición, la vigésimo sexta, eh, aquí desde Rosario, Santa Fe, Argentina. El abrazo de box para todos los latinos y no latinos que nos siguen. Muy buenas noches y gracias por estar eh, aquí compartiendo este nuevo programa de Boxeo Planeta.